No Johnny, ¿cómo andás, che? ¿No lo viste a los chicos? Hace un par de semanas que no los veo, che. ¿Qué? ¿No te enteraste? No. ¿Qué pasó, che? Empezaron de nuevo la escuela. Están a full ahí estudiando. Están aprendiendo un laburo. La verdad que está bueno. Callate. ¿Y dónde es eso? En el centro de capacitación, de acá. Una cosa así. Vení, vení. Escuchá. Si tenés entre 18 y 29 años,